...publicados tanto en AgoraSol como en Radio Círculo... ...además de en nuestra página web... ...www.ondasonolaradio.com Lush fue una banda de rock alternativo inglesa... ...formada el año 1988 en Londres, Inglaterra... ...y separada en el año 1996... ...fue especialmente reconocida por ser una de las primeras bandas... ...en recibir la etiqueta de Show gauge ...por parte de la prensa especializada de la época... ...sonido el cual... Con el paso del tiempo acabaría siendo de un timbre marcadamente Britpop. Escuchemos a continuación un extracto de su música. The sun I have, I have to fly around the world all day to keep the sun. Shut uh Seguimos con Medicine, banda de rock estadounidense formada en Los Ángeles en 1990 por el guitarrista y teclista Brad Laner. Su primer álbum, Shot Forth Self-Living, fue lanzado en 1992. Recibió difusión en la radio universitaria y cobertura en periódicos alternativos e incluso algunos de sus vídeos se reprodujeron en MTV. Vamos a escuchar a continuación el tema que abre el disco titulado One More. Social Attack es una banda inglesa de rock experimental formada en Bristol en 1992 y dirigida por el compositor David Pierce. Rachel Brook, ahora Rachel Cow, de Movie Tone, fue miembro durante los primeros años de la banda. Otros músicos que contribuyeron tanto a las grabaciones del grupo como a las actuaciones en directo son Rocker, ex de The Flat Mates, Matt Elliott, también conocido como The Third Eye Foundation, y Sam Jones, de Crescent. Basándose en fuentes como el crowd rock, el folk y el dream pop, el grupo se refirió a su sonido DIY como psicodelia rural y fue asociado con grupos las escenas contemporáneas de post rock y showgazing. La banda fue capaz de crear una pequeña pero entusiasta base de fans y fueron notables por grabar la mayor parte de su producción en casa, evitando los estudios de grabación. Vamos a escuchar algunos temas de su discografía a continuación. We'll En Filadelfia a comienzos de la década de los 90 y con sede en Washington DC. El grupo se compone del cantante, compositor y guitarrista Kurt Hisley y una larga lista de músicos en constante evolución. Estilísticamente su música ha evolucionado del showgazing impregnada a su vez de la música de los años 60 de grupos como Kings, Beatles, etcétera, etcétera hacia un sonido más suave en sus últimos álbums. Vamos a escuchar a continuación su tema Hubble o Havel, no sabemos muy bien cómo se pronuncia, del año 1994. En 1994, cuando My Bloody Valentine anuncia su retiro, dejando sin sucesor al ya por entonces mítico Loveless, un intento por continuar la herencia del mismo puede ser Quique, de los galeses Sifil. En este trabajo ya se notaba un mayor protagonismo de las programaciones electrónicas y se sentaban las bases de una de las conjunciones que más contribuirían a la reivindicación del género en el siglo XXI. La mezcla del Show gauge y Ambient. Escuchemos a continuación un extracto de ese disco. Tras el éxito de principios de los años 1990, el género cayó en el olvido, pero una década después, una nueva camada de grupos musicales de distintas partes del mundo, con estas influencias, empezaron a surgir en todo el mundo. Sudamérica fue una de las regiones donde mejor se desarrolló una escena experimental con fuerte presencia del ambient, el post-rock, el dream-pop y el shoegaze. Este último género tuvo un representante excepcional en Silvania, Quienes emigraron a España se convirtieron en una referencia fundamental de la escena showgeish. En Activos desde 1990, Silvania estuvo formado por Mario en guitarra, electrónica y sinte, y Coco a la voz, pianos, celos y ritmos. Vamos a escuchar de este dúo Naves sin puertos, de 1998. The Pains of Being Pure and Heart fue un grupo estadounidense proveniente de Brooklyn, Nueva York, de indie pop. En sus inicios, su sonido fue dudor de varios subestilos de la música pop independiente que tuvieron su origen en la época que va de mediados de los 80 hasta principios de los 90. Soulgazing, drip pop, noise pop, twee pop, etcétera. Según ellos mismos reconocen, entre sus influencias se cuentan grupos como The Pastels, My Bloody Valentine, The Jesus and Mary Chain, Teenage Fan Club o Wright. También se les ha comparado con las bandas de la hornada C86. Sin embargo, a partir de la publicación de su tercer disco, estas influencias se diluyen y pasan a ejecutar un sonido más convencional. La banda comenzó su andadura con cinco miembros. Kip Berman... Guitarra y voz principal, Christoph Hotheim, guitarra, Alex Naidus, bajo, Peggy Wang, teclados y voz secundaria y Kurt Feldman, batería. Vamos a escuchar a continuación algunos temas de su primer disco. También de América proceden a Place to Bury Strangers, banda neoyorquina de noise rock compuesta por Oliver Ackman, guitarra, vocales bajo, Dion Lunadon bajo, Lia Simon Braxwell, bajo y Sandra Fedowich, batería. La banda, comúnmente conocida por las iniciales APTBS, toca una mezcla pesada y atmosférica influenciada por el Wall of Sound de rock psicodélico Saugage y Rock. Vamos a escuchar a continuación algunos temas de este grupo. La banda granadina Los Planetas fue una de las bandas más renombradas del indie rock español de los años 90. Conjuga influencias de distintos géneros, entre los cuales hay una fuerte carga de showcase, que incluso se fue fortaleciendo en sus últimos trabajos, como los del siglo XXI. Con posterioridad, surgieron en España bandas muy identificadas con el género, como Triángulo de Amor Bizarro, Nadadora, Belaco, Los Marcianos, Blancanova... Klaus Ikinski, Nois Nebula, Linda Mirada o Apartamentos Acapulco, entre otros. Vamos a escuchar a continuación una selección de nuestros temas favoritos de los planetas. Bakken a van En we De momenten van kieskeur. Ik was gebleven, de hele dag. Ik de hele de nuevo a la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 como siempre me decoso Cerramos el programa de hoy con los gallegos Triángulo de Amor Bizarro, banda de indie rock, noise rock y post-punk, formada en 2004. Más información en triangulodeamorbizarro.com Nos hemos dejado muchos grupos en el tintero, pero no tenemos tiempo para más. En las locuciones estuvieron Elena Daza y Elena Balea. En la selección musical, edición y control de sonido, César Pladíes. We gaan ons nooit meer